Eh, que realmente no puede eh, a veces darle el aumento a aquellos que aportaron está regalando graciosamente a gente del, del peronismo este porque realmente son punteros peronistas lo que están recién el tema y que no es un delito lo, lo que han hecho y tampoco es un delito cobrar es un delito que el gobierno liviana y chavacanamente entregue esta esta afrenta